Nuestra compañera Anabela Abraham en el piso. Hoy en la siesta que nos fue recibimos a Anabela Fran. Mira, Anabela Abraham, este con este con algunas novedades, Anabela, de, de, de esta ley Micaela, de, de cómo se viene dando este, este, la aplicación o la formación, este protocolo para personal del Banco Nación. ¿Nos podés contar Anabela cómo, cómo te fue en la capacitación? ¿Qué pasó? ¿Qué, cuál es la experiencia que recogiste ahí? Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, Anabela, disculpad bueno. el atropello, pero bueno, la siesta es así, en medio... Bueno. bueno, yo quería compartir acá en la radio una, una experiencia que tuve, que la ley 27.499 sabemos que es de alcance nacional, eh, pero quería compartir, yo soy empleada bancaria, en mi experiencia particular, que fue ayer eh, en Casa Central de Banco Nación, eh, que para mí, por mi... Eh, digamos, eh, historia laboral de 15 años fue realmente una cosa muy diferente, muy impactante en el sentido de los términos que se usaron eh, desde el discurso, desde eh, eh, las, las normativas que ya están vigentes en el banco a partir no, de, de lo que se armó ayer. Es decir, muy rápidamente el banco está teniendo esta esta perspectiva en derechos humanos y, y bueno, la presentación de ayer eh, consistió en que fueron más de 250, fue una reunión federal, más de 250 gerentes, gerentas de todo el país y fuimos invitadas a algunas mujeres que hicimos uso del protocolo, eh, del protocolo de intervención ante violencia laboral, eh, Y, y de género dentro del banco, fuimos eh, más o menos 11, 12 chicas de todo el país, Córdoba, La Rioja, La Pampa, Buenos Aires, eh, bueno, no recuerdo ahora, éramos varias, fuimos como invitadas especiales eh, y esto no, no es por decir que éramos especiales, sino que el banco hizo ahí un gesto de reivindicar ese protocolo y de que no quede en letra muerta eh, y se hizo mucho hincapié en ese protocolo del año 2018 que ahora ya con las, eh, los cambios que, que son tan vertiginosos dentro del, del feminismo y que van influyendo a la institución, eh, evidentemente, porque han presentado esta ley con mucha bajada de línea y mucha potencia, decía, eh, el protocolo ya está siendo intervenido en aquellas este, eh, cuestiones que ya hacen ruido y que se ha avanzado. Eh, estuvieron presentes Cecilia Fernández Buña, que tengo acá una ayuda a memoria, que es la, la directora del, del banco integrante del directorio. El presidente es Eduardo Ecker, que yo traje un pequeño audio que pude hacerle. Eh, estuvo presente la diputada nacional y secretaria de Derechos Humanos, Género y Diversidad de la Asociación Bancaria, porque el gremio de la bancaria adhirió a la ley Micaela también, este, no tenía obligación de hacerlo así dijeron ahí, ¿no? Pero lo hicieron, es decir, el gremio también estuvo presente institucionalmente, ¿no? Es, es simbólico ¿No ahí. tenía obligación porque la ley no lo alcanza como una institución intermedia, como una no...? Un... No te sé responder ahora, pero dijeron eso. También me quedé pensando, porque la ley es de, es de obligatoriedad, pero supongo que tiene que ver con que no es una institución del Estado. Tal cual, tal cual. Supongo que es eso. Eh, bueno, estuvo presente bueno, el vicepresidente del banco, Matías Tombolini, eh, y, todo el, y parte del directorio. Estas personas que fueron nombradas recientemente, digamos, eh, Con a, la nueva, a mediados de diciembre, Ana Exactamente. Bela. Y después eh, estuvo la economista feminista Lucía Sirmi Obón, y fueron desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, eh, después de la reunión principal, y dieron talleres, que fue muy interesante porque eh, el banco es una institución muy machista, muy jerárquica, eh, muy, donde los roles están muy naturalizados. Eh, yo creo que es muy, muy potente ahí el machismo porque eh, históricamente, eh, incluso en... en en los bancos, me parece, no sé, quizás es una percepción personal y no es tan así, eh, ha tenido esa impronta muy masculina, ¿no? Y ahora se está encontrando con un montón de mujeres, este, bueno, tengo compañeras delegadas que están activando el 9, este 9 de marzo, hicimos el cuarto paro, eh, esto comenzamos en el año 2016, eh, con tratando de, siempre fue muy complicado armar los paros, nuestros paros consisten, eh, han consistido en hacer talleres Invitamos siempre a Mónica Rodríguez, que es una conocida activista del Foro Pampeano. Claro. Bueno, ella está siempre... También es parte de Mujeres por la Solidaridad y, y una referente feminista muy potente. Exactamente. Es una palabra que usaste vos y me permito repetirla porque tiene que ver con cómo se trabaja, cómo se encaran estos cambios. Y vos estabas hablándonos de la verticalidad, se podría decir, de la estructura del Banco Nación es tremenda y bueno esa es la estructura histórica del banco lo que pasó el eh, ayer en esta en la presentación fue eh, que se habló de feminismo pero directamente usando la palabra feminismo todo el tiempo se habló desde este desde digo estoy hablando de la bajada institucional no con lenguaje inclusivo digo son todos gestos después hay que militarlos y, y, y caminarlos eh, la presidenta habló directamente de las problemáticas eh, de las mujeres eh, lesbianas, travestis eh, y toda la diversidad trans eh, de la discriminación, incluso del clasismo de cómo el, la, eh, mucha, muchas personas eh, trabajadores y trabajadoras del banco eh, ya no, no pueden eh, discriminar por razón de color de piel ¿no? es, esas cuestiones, di digo, iban directo al hueso con esas cuestiones eh, y la Presidenta habló directamente de cuestiones concretas que se van a, a, a institucionalizar, como son los lactarios, eh, que el banco jamás tuvo en cuenta a, a las madres que maternaban y que tenían que, bueno, o, o sacarse leche o eh, llevar a sus hijos y, y darles la teta ahí en el banco. Entonces, bueno, eso también tiene mucho que ver el gremio. Eh, después se habló del uniforme eh, muy interesante y además el La, lo reactivo ahí, ¿no? El uniforme del banco eh, lleva eh, 50 años casi de, de exigencia institucional. Empezaron a investigar, todas mujeres, ¿no? Que están ahí organizando todo esto, que organizaron la ley Micaela con Graciela Navarro a la cabeza, que es, eh, ella también está en la, en la Comisión de Memoria, Verdad, Justicia del Banco, eh, que la está reactivando porque estos cuatro años... Eh, esa comisión estuvo muy, con muchas dificultades, es decir, durante el kirchnerismo, con la política de derechos humanos, le dieron mucha potencia eh, y hacían actividades dentro del banco. Tenían libertad para, para trabajar y para total, moverse. Total, eh, porque ahora, eh, porque hay dentro del banco, creo, si no me equivoco, 70 personas desaparecidas y muchos hijes de desaparecidos, es, es, desaparecides, están ahora trabajando en el banco porque eh, durante el Kirchnerismo les dieron la oportunidad a aquellos hijes que. Claro. Y bueno. Vuelvo, Digamos, eh, le explicamos a alguna persona que no, que, no se, que no esté enterada que al ser trabajador o trabajadora del Banco Nación, eh, eh, eh, los, los hijos mayores o las hijas mayores tienen la posibilidad de ocupar un puesto de trabajo en, el, sí. en, la, en la misma institución una vez que el padre o la madre dejan esos puestos o eh, fallecen, ponele. Sí. no sé si está vigente, pero siempre fue así... Eh, históricamente. Ahora no sé si seguirá vigente, no, no de, tengo conocimiento. Y después con la llegada de la democracia se legisló sobre ese particular de devolver a quienes era, habían tenido trabajo en el Estado y en distintas instituciones estatales, eh, devolverles o pagarles sí. las indemnizaciones correspondientes. Y, y en el caso del Banco Nación, se, quienes quisieran tener ese empleo, bueno, y entonces es, esas personas activan, la Comisión de Memoria Verdad Justicia. Y sobre lo todo de todo eso está volviendo y la ley Micaela, una bajada muy fuerte, eh, ahora perdón que te interrumpí, pero quiero destacar eh, lo que se decía, o sea, necesitamos un banco feminista. Sí, era es muy insólito. Una apertura de. Sí, y bueno, y el gremio, es muy importante la pata del gremio. Palazzo es eh, muy, bueno, sabemos que de estos eh, cuatro últimos años ha batallado y es. Eh, sí, es un eh, referente palazo, gremial muy eh, importante. Pero, y bueno, y también dentro del gremio, obviamente, eh, la, como ya sabemos todos, la lucha es. Eh, del, de, o sea, la lucha para combatir el machismo dentro del gremio también eh, hay que remar y seguir. Eh, y bueno, ha, ha, en habido, tam... ha habido adelantos y ha habido este, también retrocesos, sobre todo en los últimos años, pero se viene visibilizando por lo menos esta lucha, cada vez en más gremios. Ahora el 9M asistimos al nacimiento de, esta, de la multisectorial de mujeres gremialistas. O sea, importante. está pasando en todos lados, Anabela. Vos ahí a la pasada estabas hablando de que le estuvieron buscando el rulo a la historia de los uniformes, ah, y, y sí, qué es lo que encontraron. porque me dispersé, porque es tanto lo que tengo <risa> adentro de mi cabeza. Eh, lo, que, lo que estuvo bueno ahí que explicaron una cuestión que no se tiene muy en cuenta, que es el simbólico, ¿no? Como en el caso de los uniformes parece que investigaron y por qué tienen que venir las mujeres de uniforme y los varones no. Entonces era porque... Eh, la gente más grande ¿no? del banco, decía porque si no las mujeres son provocadoras, pueden provocar. En base a esa frase dieron toda una, una argumentación sobre, sobre la cosificación de la mujer y sobre cómo en realidad el varón tiene que cambiar la posición y dejar de acosar, y que las mujeres podemos ir con el escote que querramos y nadie nos puede acosar, y en, e inmediatamente dijeron que ya no es obligatorio llevar uniforme al banco nación y eso que parece una pavada no lo es ¿Y porque... eso lo dijeron en el en el acto en sí, el momento en el acto y prensa bna que es la prensa del banco este al rato ya sacó el comunicado para todo el país por eso te digo que no era tan retórico sino que tenía una impronta muy fuerte los lactarios ya hay uno en rosario que gestionó el gremio en realidad y lo hicieron y lo dijeron a espaldas de, de la institución Y dieron el visto bueno de eso. Y bueno, ahora el banco tiene que ponerse con los lactarios. Y, y la cuestión del, del uniforme, que me, me quedé con algo que te quería decir. Ah, y que el banco entonces está diciendo quienes quieran usar uniforme lo usan y quienes no quieran no, no, lo, usan no lo usan, el banco va a seguir proveyendo los uniformes porque para muchas personas implica... Eh, un gasto de dinero en ropa. Claro, es una solución a la hora de Exacto, vestirse para el pero laburo. pero la vestimenta es una excusa, lo que se estaba hablando era del simbólico, ¿no? De, claro. Porque cuando empezamos a pensar esta cuestión, de porque los uniformes te tapan hasta arriba, ¿no? Entonces eso era, se dio toda una explicación y eso para mí es un gesto desde el banco que yo quedé sorprendida en 15 años que trabajo, 16, y bueno, eh, quería venir a compartir esto porque hay que visibilizarlo, Es decir, ahora tenemos que hacer una reunión con todo el personal. Yo, yo concurrí con el gerente eh, y bueno, tenemos que visibilizarlo. ¿Y había, Anabela, quienes arqueaban las cejas, quienes le estaban levantando sí, las fue, cejas? Le llamaba fue mucho la atención a algunos machos que estaban en la reunión. Tremendo, dinosaurios, les digo yo. ¿Sabés qué? Eh, después de la reunión general hubo unos talleres con unas filminas. Con, por ahí para mí era como más sencillo porque son conceptos caminados, ¿no? Claro. Para mí, en mi caso. Pero muchas personas, incluidas muchas mujeres, eh, bueno, estaban como preguntando cuestiones y el, el nivel de machismo, de misoginia, incluso, o sea, odio hacia las mujeres, que, en, en camuflado, ¿no? Pero se notaba. El nivel de risa, es decir, cuando no, no te tenías que reír, porque es cualquiera, ahí era toda la risotada, ¿no? Cuando la mujer estaba, que estaba al frente estaba... Eh, eh, estaba Exponiendo. con la ley, la ley Micaela, estaba eh, como se capacitando y ellos se reían. Era impresionante el, el, lenguaje del uso, eh, del, el uso del lenguaje inclusivo, les, les causaba es, con mucha gracia y escosor, y también los ponía eh, muy incómodos y algunos estaban perturbados. Directamente. Y, y sí, yo y digo, cola choque. de paz. Claro, no sé. Y muchas mujeres también estén en posición este, patriarcal, ¿no? Como, a mí nunca me pasó nada, entonces era todo remar para decir, no importa que a vos no te pasó, esto es un problema social. Pero bueno, es un espacio individualista y es muy difícil eh, que empiece la cuestión social a circular ahí adentro. Pero la bajada del banco es, esto es una batalla cultural, es así, con estas palabras. Es un cambio cultural. Y bueno, a mí me va a tocar, en el caso de la Sucursal Santa Rosa, eh, venir a compartir con mis compañeros eh, todo lo que se vivió. Eh, vamos a ver cómo sale. Y yo no tengo miedo a, a ninguna represalia, ¿no? Porque también eh, sucede que el reactivo es, bueno, empezar a tomar, este, ¿cómo decirlo?, persecuciones laborales. Eh, yo no tengo miedo, no tengo miedo porque además tengo el apoyo de mis compañeras que se están sumando, tenemos un, un grupo, que, las chicas que están en el sindicato, bueno, yo también soy secretaria de actas, este, y no tengo miedo porque eh, se terminó, ¿viste? Claro, y la respuesta de Cisa Anabela de algunos... De algunos gerentes o de algunas partes humanas de, del Banco Nación puede llegar a ser la persecución. ¿Vos, vos estás sintiéndote perseguida ahora, por ejemplo? Sí, como, yo... Como respuesta eh, a tu protagonismo y a, y a esta, estos cambios que ya desembarcan, ya llegan. Sí, y, igualmente es, es como... Eh, porque ni siquiera es protagonismo, ¿no? Porque esto eh, se van acoplando un montón de personas, que incluso eh, compañeros eh, masculinos que no entorpecen, no molestan, entonces eh, el mundo se te viene encima ¿eh? y si vos no te acoplas, y bueno, quedarás, eh, quedarás atrás y las cosas van a avanzar, entonces este, hasta a mí me causa hasta gracia las argumentaciones, el tipo de, de lógicas ¿no? que ya no van más, no solo no van más, sino que van en contra de esa institución y de esa cuestión tan legal que el banco tiene, ¿no? porque el banco es muy normativo, Claro, claro. Tremendamente normativo, pero ex exageradamente, desde que vas y tienes que firmar mil cosas, digo, entonces y como esto es bajada institucional, les, les está provocando un ruido terrible. Y lo a vas a tener que abcata, claro, pero bueno, eh, el apoyo viene desde casa central, viene desde desde las compañeras, porque esto no se trata de una guerra, no se trata, de, se trata de un cambio cultural para vivir un poco mejor no es este no es poca cosa lo que lo que nos lo que nos está contando Anabel Abrán sobre los cambios que provoca Este, esta lucha y esta búsqueda de la eliminación de la violencia y no hablamos de la violencia simbólica nada más de la violencia contra la mujer en el seno del Banco Nación y entonces qué tenemos a la de, a la vuelta de, de esta situación digo hablando eh, específicamente haciendo foco en Hecker en Eduardo Hecker y este, en Matías Tombolini que son presidente y vicepresidente del Banco Nación desde, desde el 20, 20 y pico de diciembre. Anabela, cómo los ves a ellos y cómo ves al resto de las autoridades, digamos, están, están comprometidos verdaderamente por lo que contás, la, la entidad está facilitando el desembarco de esta formación y de una nueva mirada y, y lo, lo están, este, lo protagonizan estos este nuevo presidente y vicepresidente. Eh, Mira, yo creo que no sé en lo individual porque es, una, es una, un varón, no sé, eh, supongo que sí, no lo sé. Pero más allá de lo individual, de Tom Bolini, de este hombre, Eker, o, o bueno, las demás personas del directorio, el directorio son 10 personas, sí. eh, una mujer y nueve varones. Eh, ah, bueno. Lo que han hecho es una bajada institucional, después hay que caminarla, ¿no? Pero ya con eso es muchísimo para la historia del Banco Nación. Claro. Eh, entonces, eh, eh, por supuesto que el director, eh, no, en este caso es el presidente, eh, sí, sí, tuvo una, una adhesión total a esto, incluso eh, habilitando espacios ¿no? eh, de diálogo. Y bueno, yo lo viví, yo pude, con un grupo de compañeras eh, a cargo de, eh, que están a cargo de quien organizó la presentación, que es Graciela Navarro, pudimos este, compartir un montón de inquietudes y, y la bajada es... Eh, esto no va a quedar en Buenos Aires de hecho dijeron esto no es la gran manzana decía de Buenos Aires y esto es territorial, es decir, cada de las sucursales tienen que tener personas que empiecen a activar y acá en el Banco Nación Sucursal Santa Rosa eh, tiene que ser colectivo, no hay otra manera eh, y se está formando las chicas eh, muchas no quieren y otras hemos participado en los paros y así seamos dos ¿Qué? se activa ¿Qué es, Anabela? ¿Miedo, vergüenza o, o, o les resbala, digamos, esta, esta búsqueda de tener un ambiente laboral más saludable? Porque de últimas. Mira, eh, yo eh, lo que aprendí es, porque son siete, ocho horas de tu vida cada día que estás ahí, ¿no? Entonces aprendí a um, un poco no juzgar. A compañeras que, de hecho, he visto que primero muy reactivas y, luego y ahora están también participando de a poco y de respetar los tiempos. Todo, nadie nació con el libro de Simón de Bogotá en la, en la cuna, digo. Claro. Eh, entonces, después eh, pienso que, que, bueno, son procesos personales, pero si no está lo colectivo, el proceso personal y es más complicado. Por eso, lo que estamos apuntando con las compañeras Roxana Aguirre, delegada gremial, eh, Shirley y no me acuerdo el apellido de Shirley, este, otra compañeraza que, que estuvimos activando ahí el paro, eh, también delegada gremial, eh, y bueno, y otras chicas que, que han acompañado, es apuntar a lo colectivo, y, y bueno, empezar a hablarnos entre nosotras, y así va a ser. Muy bien. No y hay retorno. No hay retorno, pero además este, en, este, en esta oportunidad nos venís a contar, Anabela, también, que desde las desde el seno de las autoridades y allá en la Gran Manzana, están, est están uh -huh. abriéndole la puerta a, este, completamente a la, a la llegada de la ley Micaela, sí, sí. de la formación, y por más que les haga mucho ruido a algunos y también a algunas en, en Banco Nación, se va a empezar a, a ver este, esta sí. modificación de las conductas, esperamos, por supuesto. Sí, va a ser dura, eh, dura el camino como en todos lados, Está, es un empleo, o sea, es un, una institución más como cualquier otra eh, hay mucho imaginario en, en muchas personas no que, eh, en torno al banco digo, en torno empleado, a pertenecer eh, al eh, Banco claro, Nación claro, es una cosa que no se puede creer eh, muchos compañeros varones especialmente y, y bueno, la verdad que son eh, a nivel gerencial o niveles más altos no dejan de ser empleados es decir, mañana el banco los prescinde y estás en la fila de desocupado así que eh, me parece que van a tener que acatar eh, esta ley que es una ley obligatoria por ahí también es una manera de vanagloriarse este en el en, en el frente a la sociedad de, de, guardando esa eh, esa postura de che bueno yo trabajo en el banco nación viste conmigo no, no te metas no sabías hablado en hablado de que tenías un audio para compartir eh, ¿Habías estado hablando con el presidente? del Sí, no pude hacer, es cortito porque era el, el almuerzo que lo pude... Porque tiene una cuestión de prensa, pero bueno, algo pudimos ahí de lo que dijo con transmitir. Eduardo Hecker, entonces lo escuchamos un ratito al presidente del Banco Nación que le está abriendo la puerta a la llegada de la ley Micaela y a un mundo laboral más igualitario. Estamos hoy en eh, Casa Central con el presidente del Banco Nación. El licenciado Ecker, presentando la ley Micaela eh, para todo el país. Es un encuentro federal de empleadas, empleados bancarios, gerentas, gerentas. Y queríamos saber su posición sobre esta ley y sobre la línea que el banco está planteando. Por supuesto que estamos a favor de, de lo que implica el cumplimiento de la ley y queremos dar pasos también en el Banco Nación para lograr no solamente la erradicación de la violencia de género, sino también propiciar los mecanismos de inclusión, equidad para todos, para todas, para todes en, en el banco. Creemos que el Banco Nación todavía tiene atrasos en este sentido, que claramente se han mostrado, se van a empezar a mostrar en la jornada de hoy también. Y no queremos que esta jornada sea una jornada formal en donde se diga, bueno, cumplimos un trámite y, y nos olvidamos, sino que sea un hito en ese sentido la creación de una comisión de igualdad, de género, de igualdad, etc., en el banco es una reforma, un cambio institucional, lo estamos poniendo al nivel del directorio, que estos temas sean tratados y sean seguidos. Sean seguidos es muy importante porque no basta con decir una vez hay que arreglar esto, hay que ser más justo, hay que entender, sino también es necesario tomar medidas cotidianamente para que eso suceda. Usted mencionó, y ya lo, lo voy a dejar con, con sus ocupaciones. Sí. en su presentación habló de un banco feminista, que llamó la atención y incomodó también, y estuvo muy bueno eso, usted como presidente del banco, planteando desde ese lugar y desde esos términos. Bueno, si me puede hacer un comentario sobre, sobre esa frase, ¿no? Quienes hablaron en el panel de central en la inauguración, yo solo di un saludo, eh, explicaron mejor que yo qué quiere decir un banco feminista. Yo solo puse en palabras de un presidente eso, pero un banco feminista, al decirlo, no es solamente intentar eh, sacudir y provocar una reflexión más intensa, sino también entendiendo que en esta etapa de la sociedad, lograr la equidad entre todos y todas, es también tener ese costado feminista que, que ha que brega por esa eh, inclusión, en esa equidad, que yo lo veo como un atributo positivo, por eso dijeron el Banco Feminista, y creo en eso. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ahí está el, el, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, hablando, eh, Anabel, además de la creación de esta Comisión de Género, Diversidad e Igualdad. Hablamos del, del Banco Nación, viste ese, ese, ese frente que tiene monolítico y, y como de un hormigón que no se va a partir nunca. Este, la verdad es que llama mucho la atención hablar de eh, esta jornada de capacitación que estuviste compartiendo con compañeras y compañeros, para hablar de los alcances de la ley Micaela, ¿no? Sobre la cuestión igualdad de género y violencia contra las mujeres. Y de la comisión de género, ¿qué te quedó, Anabela? O sea, ¿fue una presentación sí. o ya sea, tiene autoridades, se designaron y, a, a personas la, a laburar en la comisión? Y van a designar personas porque la cuestión acá es que sea territorial. Nos sirve, eh, plantearon bien ahí en el grupo de estas mujeres que están organizando que después hicimos una mini reunión, que no sirven lo, los folletos, que manden, ¿no? que, que realmente tiene que haber una norma, que el protocolo se va a tener que, van a tener que conocerlo, bien las la, trabajadores, eh, y un espacio de escucha, es decir, cuando una persona de, empleada del banco tenga una situación de violencia de género, lo que fuere, tiene que haber alguien que recepcione, que escuche y que empiece a, a a recibir estas demandas, ¿no? Eh, esa es la, la cuestión de que no queden en, en por, corrección política o en claro, ¿verdad? porque todo el banco Hici, está obligado. Hicimos una con una comisión, eh, y, imprimimos claro. un folleto y bueno, cada uno a la ya cumplimos. No, no acá eh, hay una idea real de que de que un montón de personas quienes quieran participar. En el caso de la sucursal Santa Rosa, eh, estamos eh, las chicas animadas a participar y a varias, ¿no? No todas, pero bueno, es un proceso, y se entiende, quien no quiera estar no estará, pero hay, hay movimiento, porque la sociedad te, te está llevando puesta, entonces ya eh, muchas personas ya no, no tienen tanta resistencia, digo muchas mujeres, ¿no? Este, y está... una cosa que no se habló, que a mí me parece interesante, es el cupo laboral trans, este, se habló mucho de diversidad, disidencia, se habló todo el tiempo, se nombró, eh, pero el cupo no, pero bueno, son pasos, tampoco, digamos, el Banco Nación históricamente ha sido tan conservador Bueno, son los pasos que se darán, pero van bastante rápido a mi criterio. Y hablamos que... de instituciones que tienen estructuras muy verticales, este, que incluso han sido atravesadas por distintas épocas, como la de la dictadura, sí, hablaste de los, sí. de los desaparecidos, Anabela. O sea que ha habido como refuerzos institucionales de una moral pedorra y de una cuestión ahí del de, de patriarcado súper instalado y bueno, ahora sí. se está empezando a resquebrajar. Me imagino, nos imaginamos, Anabela, que va a haber muchas resistencias. Por supuesto, sí, porque los machos mm -hmm. estamos acostumbrados a, a tener esos privilegios y este, su cosmovisión, bueno, debe ser bien angostita, Así que ya las hay, decís. Sí, sí, ya las hay y incluso en la misma capacitación ni siquiera corrección política era. De aguantarse discutir, la risa que les provocaba. Sí, risas, burlas, este, discutir, este, muy binarios, heteronormadísimos, eh, porque además el problema es que no comprenden <coughs> una cuestión que no no entienden y tampoco se esfuerzan y no se una van a esforzar. intelectual total porque no les importa? Porque entienden eso desde su lugar y entienden que eso resta privilegios. Tal cual. ¿Y quién es, va a querer es abandonar tu, ellos? Lugar, no. tu lugar de, de seguridad Exacto. y de comodidad? Y además la pereza intelectual que también genera mm. este, que, que no entiendan, como mm -hmm. decís vos, entre comillas, no entienden. Y bueno, seguramente. Tampoco nos eh, hacemos pedagogía, ¿eh? No, o sea, no entendéis. Y bueno, nosotras iremos por nuestra. Eh, luchas y seguiremos. Por nuestro camino se, se, seguirá la lucha y ustedes fíjense porque la, la información está a un solo clic el que quiere formarse claro. mínimamente uh -huh. La verdad es que con una herramienta tan sencilla como el smartphone cualquiera puede tener una clase de educación que lo inserte en el mundo de la igualdad de género y de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Sí, y otra cosa como para cerrar eh, es que el banco está más politizado de lo que parece. Es decir, hay mucho activismo. Eh, bueno, ya te digo, la, la Memoria Verdad Justicia, esa comisión, hay mucha gente que milita en partidos, en, en partidos políticos y en, en movimientos, organizaciones, incluso dentro de la sucursal Santa Rosa. Entonces no es tan... tan eh, con, es mitad y mitad, digamos. Y bueno, y esto, eh, esta por ejemplo, presentación de la ley Micaela habilita un montón a que eso reaparezca y tiene que ver con el a, cambio de gobierno y tiene y a la que ver con la participación además de los trabajadores y Exacto. las trabajadoras que se involucren vos pensás que González Fraga que fue el anterior presidente del banco y hay un video en Youtube que lo <ríe> calculo que debe seguir él dijo que los chicos de las villas son animalitos que me acuerdo que la garganta poderosa eh, lo visibilizó eh, no, y lo hizo denunció. una sátira le, puso disfraces de, de animales a un montón de niñas Y hizo una sátira. ¿Vos pensás que un tipo diga eso públicamente? Es decir, la posición ideológica a otro que diga esto. Y eso tiene que ver con el cambio de gobierno, más allá de que estemos con las políticas de este, del nuevo gobierno, eh, porque podemos ser críticos de un montón de cuestiones, pero no es lo mismo. No, no, y eso no. se ve. Y, y bueno, definitivamente y va a ser en... una de las marcas de este año, Anabela. Yo creo que sí, Si ojalá. con el gobierno de Alberto Fernández van a venir todos estos cambios. Sí, sí. Y desde los titulares del Banco Nación, que todavía son muchos varones en el directorio. Sí, eh, dieron eh, los porcentajes, no los recuerdo, porque estuvimos como 7, 8 horas. Pero, bajos. pero sí. Eh, sí, de participación de mujeres, ni hablar de disidencias, obviamente Claro, ¿Te imaginas? To todavía no, Estamos no relejos, aparecen pero... directamente las disidencias No, pero va a aparecer, va a aparecer porque hay una decisión política Muy bien, entonces muy bien. Está abierta bueno. entonces la, la posibilidad para que todas estas personas que están viendo la vida a través de alguna militancia se involucren mucho con la causa de la ley Micaela que va a generar un, un, este, un mundo laboral mejor adentro del Banco Nacional y también va a ser ejemplo Para, para otras este, instituciones, creo. Yo creo que sí. Seguramente va a ser así, porque la experiencia de Banco Nación este, es muy importante, son muchos trabajadores y trabajadoras. Sí, y son muchas sucursales, es una estructura cual. enorme de mucha antigüedad. Bueno, tenemos a Anabela Abraham en el piso, durante la siesta que no fue la pudimos escuchar, gracias Anabela por haberte llegado acá, nos parece sumamente bueno. importante empezar a escuchar el ruido de un Banco Nación que también ha sufrido este, las consecuencias de estos recursos retrasos y de estas destrucciones que dejó Totalmente, el macrismo ¿no? ya sí. con la figura de González Fraga en la presidencia bueno cualquiera citar se lo un pone ejemplo, imaginar. Imagínate sí sí sí nada, después bueno. podemos hablar fuera de micrófono un día de estos compartimos algo y me contás algo de Vicentino o de, ah, o sí, de los ¿viste? otros amigos de Madrid cayeron rápidamente por suerte <risa> apareció al toque sí. el, el boquete que le estuvieron haciendo a nuestro Banco Nación, gracias Anabela Abraham. bueno de nada, gracias, gracias a vos por, por tu laburo ahí en, en en esta en esta en esta parte que por ahí este, a muchos y a muchas Nos queda medio afuera de la vida, imaginarnos las instituciones. Sí, tremendo. Te, tenemos esa mirada, viste, de, de la superestructura, pero nos venís a contar que, y a relatar que está lleno de personas adentro. Sí, Así obvio, que, de todo. Eh, como, eh, como en la jungla, como en la sociedad toda, ¿viste? Son muy buenas las novedades. Gracias, sí. Anabella. Bueno, de nada. Gracias a, bueno, a ustedes. Bueno, seguimos compás. en la siesta que no fue. Dentro de un ratito, cuando terminemos de bailar con Anabela volvemos a ver qué, qué va a estar pasando en la siesta que no fue. Siempre en el camino.